Señales del fin del mundo con Javier Sevillano, muy buenas ¿qué tal Hola, cómo estáis. Eco resignado, ¿qué es eso? ¿No? ¿Eres un eco sí, resignado? sí, sí, sí. Yo con estoy razón, resignado, eco. Pues eh, es un mal dato que seas un eco resignado. Y la verdad es que casi la mitad de la población 41% son, ¿no? 49, 49%, 49%, casi la mitad de la población Global, mundial La podríamos considerar Eco -resignado. Ahora que está y ahora la gente acabando, se pregunta, ¿qué, claro, eso vamos, ¿Qué, a, vamos ¿qué a, es que, eso? Vamos a explicarlo. Eh, ahora que está acabando, están creo que están encerrados ahí en IFEMA todos los que han participado y los que tienen que sacar un, comunica un, foto, comu sí. un comunicado final y, un, y hacerse la foto. Estarán allí durmiendo en, <risa> sa en sacos. Sí, <risa> seguro. <risa> pues los eco-resignados son aquellas personas que no tienen mucho interés por los retos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 ...que eh, más eco son. A ver... eco sí. o eco -resignadas? No, no, eco <risa> Es que <risa> hoy vamos ve? a hablar de ¿Cómo, muchos, ¿cómo muchos ecos. ¿Cómo te encuentras eco-resignado? De... ¿Pero sociedades los, te los, refieres a empresas no, o a No, qué? No, no, la sociedad aquí en Europa... Los, los países más avanzados. Ah, vale, vale. ¿Dónde lo vale. no. situaríais no. vosotros? En los nórdicos, ¿no? los sí, nórdicos, evidentemente, por varias razones. Suelen ser, fundamentalmente, a nivel general...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 corresponden a los países nórdicos aquí en Europa. ¿no? Por claro, ejemplo. cuando el Estado sí. responde a lo que se aporta, claro, pues la hay gente una, participa una, más en, en sus La gente está mucho más con, eh, concienciada. Con, eh, concienciada y está mucho más abierta a, a, a, a considerar alternativas globales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 No sé para los no sé, eco-resignados pero en el fondo, por ejemplo, lo de las bolsas de plástico. Eh, Tú estás resignado ya. No, la gente eh, tiene la bueno el culpabilizar a la gente eh, comprar bolsas, no hagas bolsas que no sean de plástico y ya está. Claro, no, bueno, existe es, duda, ya, pero, no existe pero, pero, ninguna duda, no existe ninguna valoración. No, no, valoración, sí, no, no se puede. Es imposible y está aquí, no hay duda. En España, en España, sino refiero a España, no hay un movimiento social que esté pidiendo. Eh, eh, eliminar las bolsas de plata, que, que no se den estas bolsas. Pues, no existe, eh, pues eh, que es, no exista, pero se social, tiene que hacer ¿no? igual. Pero es si es que, es que esto, pero mira... Esto demuestra que hay un bajo interés, por así decirlo, incluso ya no a nivel ciudadano, sino también a nivel institucional. Pero es un poco ecopasota, eco eh, pasota eh, total, ecopasota. Eco e, eco e, eco e, eco pero ¿sabes por qué lo digo? Porque mira, si tú vas a cualquier sitio y te dicen, eh, quiero una bolsa...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 acciones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 Eh, eh, preocupados pero mm, eh, suelen, son los que sí usan eh, bolsas de tela para, para, en vez de, de, de plástico y eh, lo que pasa es que digamos que son menos activos que eh, los que hemos visto an an an anteriormente los, o menos insistentes ¿no? que, los, que los ecoactivos mm.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 Por que edades. No está mal, ¿eh? Que no está mal, no está por mal. No sé, vamos, en fin. Bueno, pues ¿Hay, por edades. ¿Hay, hay, hay, pues un por, hay un porcentaje para los ecohipócritas. Como tú. ¡Qué burro! <risa> que, con, que estás constantemente abriendo latas, de, latas y latas y latas. <risa> <risa> Pero no las estoy tirando, tirando no, no, y tirando no, no. Y... Ya, te, ya, ya te han puesto por ahí un tuit que, que reciclen las latas, no lo has visto el tuit que te han puesto. Bueno, sí. okay, pero por grupos es... de edades, A ¿no? ver. ¿Consideráis que que no de hablar los jóvenes o las personas mayores? ¿Quiénes quién es, están más concienciados y quiénes jóvenes de regalo? Los jóvenes. Pues te equivocas. Pues lo, mira, los mayores, mayores de los, 50 años... Ah, bueno, pero son que eso no son mayores. No, no, mayores de, por ejemplo, mayores de 60 y tantos, o de 70, no recicla, vamos, el mínimo, no, mínimo, mínimo. Estamos hablando mayores de 50, los mayores de 50 los mayores, claro, incluyen tú dicho, los de 70. Mayores, claro, es claro, que ahí hay, hay, hay trampa, y trampa. No, no, no, hay, mayores trampa. de 50 son el segmento más ecoactivo de la población. ¿Y por qué?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 productos reutilizables para bebé como los pañales de tela o de belleza que solo el 23% asgo. de los consumidores globales lo hacen perdona antiguamente Hombre ya claro los pañales que eran sí, que de sí. tela que sí claro y las compresas y también claro la... claro sí, hablando sí. de los pañales de bebés Ya ya ya Pero tú, po, tú ponte tú ponte tu ponte, ponte a lavar la un, pa, un, pa, un pañal niña, de, de tu bebé, tu bebé tu después niño. del tema verás qué bien Hazlo, hazlo, sí sí lo lava la máquina lavadora digo yo ¿no? Sin restos no la se lo va a dejar Bueno, eh, pues yo quiero saber ¿Quién lava compresas? ¿Quién lava? Ay, no lo sé No, no, perdona he dicho, he dicho pañales y productos perdona, de yo, yo he, No, no, habéis dicho No, yo lo he dicho, ah, lo he dicho. Vale, En vale. Venezuela, Venezuela, cuando Venezuela. no había Para eh, de coger el pack Correspondiente, las pobres tenían que estar Como antiguamente, los pañitos fregar que te frega O sea, que es una realidad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 Por eso este país es de los, son, son menos, de, de los más ¿no? con, contaminantes y menos ecológicos. Pero no, no destacan porque no... no bueno, ¿qué? pues eco-resignados, el 49% cada vez hay más. Tú eres un ecodesastre. <risa> <risa> Pero bueno, ¿cómo me está poniendo hoy, no, a Carlos. <risa> ¿Eh? No sé qué le has, le has hecho a Bruno. Quita la latita. <risa> <risa>